Amables oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes En este primaveral jueves 10 de septiembre Con el cariño de siempre comenzamos con todas las informaciones de Rangers El fútbol profesional, el básquetbol, la contingencia deportiva A través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 970 de la amplitud modulada Vamos a saludar al presidente del Deportivo Español de Talca El Lenco el Quijote que nos representa en el básquetbol Y originalmente hasta hoy se daban plazo para confirmar no la participación en la Liga Nacional de Básquetbol que arranca los primeros días de octubre. Muy buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Eh, ¿cómo van las gestiones para conseguir recursos que permitan financiar la participación de español en el próximo torneo? Me han atrasado estamos hemos mandado hemos tenido una, ya no están respondiendo a alguna parte que no va audiencia, a alguna empresa que hemos pedido ayuda, a algunos municipios también que a los alcaldes le hemos solicitado, pero la verdad es que estamos atrasados. Así tenemos que de recibirnos, de escucharnos, y algunas unas, unas promesas de, de respaldarnos. Pero la verdad es que hasta hoy día nosotros estamos igual a, en las mismas condiciones que estábamos antes. No podemos nosotros atrevernos a tomar determinaciones que son no solamente a nosotros, yo quiero que quede claro que alguna gente dirá porque siempre hoy día un club tan poderoso como Colo-Colo también está en las mismas condiciones, ya se han ido tres jugadores e incluso va a perder su localidad va a jugar en Quilicura, porque la moción de la es la que le estaba brindando apoyo para que siga vigente o sea y hay otros clubes más que están en las mismas condiciones nuestra o sea el básquetbol hoy día es uno de los deportes caros en financiar y, y lamentable con pocos ingresos un poco de ingreso porque no hay ingreso de televisión hay televisión para los partidos pero eh, la, la liga o la federación se financia y no a plata para los clubes o sea en este momento es una situación bastante dura la convocatoria nuestra solo tiene un terror también eh, al campeonato mundial que viene de de fifa de que vaya y se orientalalca y nosotros también jugar partido o sea que hay varias cosas que dan en cuenta nuestras no nos preocupigo mucho el campeonato de cuando salimos campeones de América en fútbol, o sea, el fútbol idía eh, eh tienen suerte y ojalá siga así igual porque entre eh, eh, un deporte que da mucha participación los otros, pero nosotros no tenemos la la misma ingresos que a nosotros no ingres, tenemos ingreso alguna de la municipalidad tal que es la única que yo iría en un 90%, el otro día lo conseguimos nosotros con aportes pero muy pocos, día de tres o cuatro empresas, no tenemos nada más y aportes que son no la cantidad que que nos sirvan para financiar el, el evento. Así que estamos preocupados, pero existe la voluntad de sacrificio, pero yo lo veo muy difícil, lo veo muy difícil porque para el financiamiento nos encontramos muy cortos en cuanto presupuesto. ¿Cuánto dinero necesitan para financiarse? Nosotros en este momento, para que te den cuenta, nosotros eh, hicimos el, el costo, nosotros nosotamos 120 millones de pesos financiamiento de la competencia total, porque Aquí aquí lo, lo, lo, lo caro son los siguientes factores. Primero hay que traer dos jugadores extranjeros, que ninguno cuelga por menos de 3.000, 3.500 dólares, ninguno. A esos jugadores extranjeros hay que financiarles los pasajes de ida y vuelta. claramente vienen de Estados Unidos, pero de Estados Unidos. Enseguida, eh, nosotros tenemos que también solventar en menos a los jugadores nacionales, que también ellos dedican... Toda su actividad de generalnar y todo y sean me entero para las civils que son condiciones no muy en eh, mundo tan importante por los extranjeros pero sí hay que cumplirlo eh, tenemos los gastos traslados hoy día nosotros si nos, siemos a, a, a no han pasado costado y y no participar no hay partido que tengo que jugar en castro yú esa sola salida nos cuesta 5 millones entre che, entreú Hotel, hotel y alimentación son 5 millones que calculamos ahí o sea las salidas para afuera son Perú eh, esta liga y la otra parte es eh, Valparaíso que hay que ir a jugar después y las otras son intermedios pero ya enseguida usted tiene que ir después porque son se juegan el sábado domingo las otras salidas son por Portomón eh, Valdivia porque eh, o sea, Portomón Portobal porque son los son los que han eliminado del campeonato Y, y así pues entonces después queda Concepción no, no sé con quién va a quedar Concepción si va con Valdivia con La Ánima no sé y para, para, para el norte ya no es tanto porque en este momento está Quilpue con, o sea, Colo -Colo, con el equipo Quilpue está Puente Alto está Biblia Católica está en Santiago y ya son más cortos pero igual usted tiene que viajar y para usted porque tiene que quedarse son y domingo los partidos tiene que quedarse día sábado a dormir, pues después de jugar el sábado y el día domingo jugar los repartidos, o sea, Sony eh, y como local, como localidad nosotros también recibimos los equipos, pero aquí el problema de la convocatoria público no la que sea el gimnasio todo, no hemos tenido los llenos que tuvieron algunos partidos el año pasado. Eh eh todo gravitan que los ingresos son menos los Apollos, los auspicios son menos hemos hablado, pero todos no hemos movilizado, que no digan que nos hemos movido un lado por todo estamos estando con toda la municipalidad prácticamente de la séptima región para decirle miren, hacemos clínica, vamos para allá, al fomentar el Vaciol, pero hay en algo para aportar para financiar nuestra competencia, igual nos promueven jugadores de allá para tener nuestro equipo, o sea que el equipo de Espail no solamente tenga gente de Talca, sino que ya tenemos gente del Linares eh Podría ser de Curicó, Cauquenes, de donde sea, nosotros andamos buscando jugadores que puedan estar en, en nuestra cantera. Así que, todo lo vemos difícil, pero tenemos la esperanza. Yo, junto al directorio, nos hemos puesto de acuerdo y nos hemos tratado de decir de todos andamos trabajando en eso. De ver cómo uno, de una u otra forma conseguimos seguir participando. Ahora, ¿cuál es lo duro? En este momentos pueden decir, bueno, no participen, como nos han dicho algunos. Significa la muerte del básquetbol no sé si habrá otro equipo, otro equipo, pero la muerte del básquetbol de primera categoría en nuestra ciudad, porque se los castiga inmediatamente a nos comunicar que no vamos a participar, tenemos como castigo tres años de suspensión. Con tres años de suspensión muere inmediatamente la entidad y, y aquí usted va a jugar a nivel local sin campeonato, prácticamente de importancia, o sea, no los campeonatos locales se juegan en familia, entonces no hay ingresos, sino solamente para el oficio. Así que es muy difícil seguir sobreviviendo. ¿Qué empresas han visitado? Mire, yo no quiero quedar por si no estamos mandando todo tenemos una comisión de marketing, pero hay varios, le hemos mandado, que usted se quede tranquilo, a todas, y a la más importante. Todas, algunas, no están dando fechas de, para recibir al directorio o a la comisión de marketing. Yo ya he tenido entrevistas con, con algunos alcaldes, eh, con el alcalde de... de tengo con el Curepto, el otro en nuestro Rafael, ahora ya me confirmaron para el martes con San Clemente, entonces, estamos haciendo todo un círculo para especializarle, mire, en la región, ese es Talca, y, y, y si hay que salir para acá, a los colegios de acá, está con una avenida, por los extranjeros, para volver y, y crear un sistema, aquí en Talca lo da, ese no es un resultado, resultado, con la municipalidad de, con, los colegios, con los liceos y colegio municipalizados, e incluso nosotros vamos también a la Junta de Vecinos, Hoy día estamos yendo también a la tercera edad. O sea, hemos hemos buscado todos los medios para buscar chaucha, chaucha, para lograr el financiamiento de actividad. a los A los, todos los dirigentes le hemos pedido aportes especiales. O sea, eh, preguntar toda esa cantidad, está difícil. Más con lo que tiene que gastarse de inmediato. eso lo inme eh, Ahora no sabemos qué convocatoria vamos a tener de público. En caso de que eh, tuviésemos que decir, ya vamos vamos a estar todas las semanas haciendo colecta esta y, y con, el, con el problema que de repente un jugador, uno o dos, diga, hoy no me han pagado dentro del plazo, yo me voy. Es el otro peligro que también queremos prever. En otro tema, para poder asegurar la participación de español eh, en futuros torneos, independiente quién sea el alcalde, usted sabe que cada cuatro años, eh, hay elecciones. ¿Es fundamental que esta alianza del Deportivo Español con el municipio perdure en el tiempo? Nosotros políticamente donde no tenemos nada que ser si Hemos encontrado, sí, una buena voluntad, no solamente al alcalde, sino que de todos los concejales. Yo quiero dejar bien claro. Todos los concejales siempre, me lo han dicho en mi cara, bueno, usted han hecho una buena convocatoria, nos han dado grandes satisfacciones, ustedes llegan aquí siendo campeones nacionales, lo que no hemos tenido en el fútbol lo han dicho siempre, o sea que nosotros siempre nuestra prioridad es ayudarlo en lo que podamos dentro de, las, dentro de las posibilidades de la municipalidad, pero eh, eh, nosotros también, ellos nos dicen bueno, traten ustedes eh, había un problema que también tengo que ser veraz el Deportivo Español tenía, tenía un estatuto que era una entidad profesional o sea que aunque quisiera darnos el INSD u otras entidades un aporte no lo podíamos recibir porque era un, aparecía en un instituto profesional Esto fue ahora subsanado y nuestro nosotros modificamos los estatutos, ya están en, a la ley de deporte, la adecuamos, y eso nos permitiría, pero a partir de no, una vez que ya quiera todo eso refrendado que está hoy día presentado eh, a la autoridad pertinente, si esté aprobado para presentar proyectos, que eso alivia mucho y y bueno, el Estado ahí ya financia estas actividades a nosotros, o sea para la preparación del equipo, y la movilización seguramente, y, y ya los gastos son menos pero la verdad es que esa parte no se había previsto nunca en el club, siempre se había tenido el error, porque reconozcamos un error, de llegar a molestar y fácil con la municipalidad y otra empresa, y, o sea, y, y no. terminamos siempre, prácticamente en, en contra, pero terminamos con un campeonato, pero hoy día ya no se fue hoy día nos pilló la, la máquina y, y este famoso, primero es un gasto tremendo, gastamos con el campeonato que acabamos de terminar y en el cual salimos cuartos, eh, nos significa un gasto de 70 millones 70 millones de acuerdos tuvimos recaudación en no diría 12 millones de recaudación, y un gastos, de movilización y todo, teníamos que ir igual a, a... Pero sí que los trayectos eran entre Quilpue y Concepción, pero igual tuvimos gastos que... Y también soportar los gastos de planillo. Entonces, hoy día, este nuevo campeonato, que es el principal con profesional, que dice que va a tener mucha convocatoria... Eh, o sea, de la televisión, pero la televisión, no jala, un, al fútbol le dan porcentaje a los clubes, aquí no llega nada, no llega nada, o sea, la federación y la liga dice no, no, no alcanza la plata que no da la televisión para pa financiar el torneo, pero usted tiene que pagar los árbitros, usted tiene que pagar la mesa control, o sea, hay una serie de cosas que tiene el que no la tiene otros deportes, o sea, hay días, eh, prácticamente hay que ser bien valiente para estar metido en la liga de básquetbol. ¿Qué plazo se dan para eh, conseguir los recursos? yo pedí porque yo vengo llegando a Concepción ahí. pedí por el motivo que no iba a estar aquí plazo del 10 correrlo al día al próximo lunes. Y ver la realidad y ya yo sé que lo di alguno de eh, no alguien nos ha oficialo tarea y llegamos luna cuenta cada uno cómo nos fue. Y ahí veremos si nos atrevemos o no nos atrevemos que tenemos que también decirle a los jugadores, "Oiga, vamos no vamos, porque ellos pueden buscar otras posibilidades en otros clubes. ¿En lo deportivo tienen ya eh, conformado el plantel? No, en este momento, el único equipo de aquí, tenemos la suerte, y aquí es una suerte, que el 90% de gente de Arca, ¿Ah? o sea, el día del 100%, y, y nosotros somos bien ahí, creo, pre, pre, eh, cauteloso o sea, queremos tener los dos extranjeros más nuestro equipo si no, no somos capaces de traer estrellas y si aquí día y jugaba al club que se llegaron no, yo veía que si yo, se llevaron a Navandro, al club por ganando dos millones y medio, eso es imposible para nosotros, se fue otro para otro que era de Colo Colo de, de Colo Colo se fueron los tres mejores jugadores prácticamente, o sea quedó enmantelado entonces, pero esos jugadores se fueron con sueldo bastante importante que ninguno de nosotros aquí los gana y no somos tampoco de, de poder hacerlo, no, no tenemos el la tesorería, ni la, ni los ingresos para solventar gastos de esa manera, pero los que claro, aquí, fuera de todo el impugno que le el entusiasmo, siempre han sido muy benevolentes con nosotros, porque saben, yo, ellos participan en todas nuestras reuniones, no, no, yo no soy de los que andan guarniendo mire que tenemos aquí, nosotros otra plata no tenemos aquí, sino que es la triste realidad, y siempre he hablado a la cara, esto podemos y esto no podemos. Sigue sí, o emigra Rodrigo Madera, Bueno, cuando Rodrigo Madera con nosotros aquí es un problema bastante serio para nosotros porque primero eh, se hablaba que Rodrigo tenía una serie de ofertas nosotros después de ver la realidad nuestra y lo que lo significa a nosotros, la puerta abierta para que se vaya se lo dijimos para no que causarle ningún problema y pagarle todo y no quedarle debiendo nada hoy día, el Rodrigo está esperando hoy día porque yo le dije que hoy día damos una, re una respuesta nosotros vamos a poder dar porque la estamos corriendo por el lunes, y yo no llegando de Concepción con Leo. Pero para nosotros eso era es un tremendo problema, un problema económico que en realidad él nos dijo que era un poco serio, pero la verdad es que no podemos cancelar lo lo devolvimiento que persiste. No no somos capaces de de seguirlo haciéndolo. Y los norteamericanos los tienen vistos, manejan nombres miren, eh, eh, yo no he hablado mandamos nosotros a Santiago en Santiago había un draft en que eh, trajeron como 30 jugadores norteamericanos para qué clubes lo, lo, lo podían contratar partieron nosotros, no, no tengo un informe de técnico con un, con un dirigente en la cual sí, los, ahí los jugadores salían entre 1500 y 2000 dólares incluso no es contada los pasajes, pero sí hay que pagar un 10% a los managers no sabemos si a mí, ustedes saben que ellos si están conocidos del Bajón, yo he llamado a otros, ningún club ha contratado a esos jugadores, todos ya tienen que jugadores los clubes de otros, de otro, de empresario y todo, porque sean que son jugadores que en realidad ya no estaban jugando, o sea, son un riesgo, o sea, tener jugadores de 1.500 dólares, pero había uno que no jugaba a tres años, entonces, y para nosotros necesitamos jugadores altos, y habían dos nomás que reunían más de 2 metros 4, o sea, metros 4, 2 metros 6, Y eso, los uno no, había, no jugaba hace tres años, y el otro era una cuarta división. O sea, hoy día nosotros también tenemos que prever de que aquí el público en tal que son todos chenadores. Aquí son las críticas a diario, que más no que más no hay chenadores, que más, no chenadores, que más no chenadores, pero la verdad es que todos hablan, pero no pagan algunas veces ni la entrada para adentro, porque la verdad es que la municipalidad nosotros mandamos 300 entradas y vemos mucha gente adulta que llega gratis a los partidos así que también nuestro asunto que tenemos que hacerlo porque la, aquí también muchas veces nos ha dicho que la municipalidad miren la municipalidad nosotros es eh, pasando y pasando a nosotros le regalamos la municipalidad que siempre está semanal y de un valor de 8 mil pesos fuera eso hacemos clínicas está hecho, ahora tenemos que hacer 35 clínicas en colegios y todo que no significa ir a los colegios estar ahí con todo esto y darle a los niños la satisfacción y, para que en el barrio pero ¿eh? vamos a la Junta de Vecinos. La camiseta nuestro ponzo, que según la camiseta alguna, se hace por 15 o 20 millones de pesos, la tiene la municipalidad. O sea, nosotros en este momento, que quede claro, estamos vendiendo un producto que gracias a sí gracias a Dios, que la municipalidad sí nos paga, nos comprende. Y esto se ha controlado por la Contraloría, o sea, hoy día tenemos que acreditar nosotros con fotografías, con planillas, firmamos todos los jugadores, por la planilla del, del representante de la Junta de Cine o por representantes del colegio que tuvimos ahí tantas horas hicimos la clínica. Eso que lleva la Unión Pública yo, me amarga mucho cuando dicen que le dan la la municipalidad. No, aquí es un convenio que está subvisitado sub por la Contraloría en la cual determina si efectivamente es efectivamente un servicio que estamos prestando nosotros y que nos, nos significa un aporte para la gestión nuestra. Eso que quede es bien claro, o sea, aquí no dan dos platos nomás y que hagamos nosotros, no. Y nosotros tenemos que rendir a mes a mes, conforme el valido y todo, por la revisión que pasamos por, el, por diferentes estamentos de la municipalidad y después por la Contraloría, para saber si todo es todo legal. O sea, yo quiero dejar bien claro que esto es transparente. O sea, nosotros en ningún momento estamos recibiendo algo ilícito, sino que aquí estamos tratando de hacer cumplir lo que nos da con mucho quizá al sacrificio de ellos, pero también desean que cumplamos la moción que estamos prometiendo mediante un convenio que está vigente que está a la vista de todo lo que quieran verlo. ¿Cuándo comienza el torneo de la Liga Nacional de Básquetbol? Los primeros días de octubre, me han Los primeros días de octubre. No sé si algunos clubes ya tienen hasta todos extranjeros. Ya. La gente del sur, mire, hoy día en la prensa, me dice a usted, hubo un cuadrangular. 4.000, 5.000 personas en cada partido. O sea, Eso usted le hace tener cierto... Y llegaron a la televisión y le dijeron, no nos gusta usted la televisión porque no nos pide banal y, no la... y no la tomaron, jugaron sin televisión. ¿Ah? ¿Jugaron sin... Porque nos permitieron nuestro canal y, y, y, y dijeron, o nos pagan tanta cantidad, 6 millones de pesos de lo que pedía por parte el partido, la SAESA que es la que está para allá para el sur, y, y, y jugaron sus partidos y eh, usted le dio a los medios que el público lleno los gimnasios y papel en la ciudad C, que fue Sol, ¿no? A donde juega el español de Sol, ¿no? Que, que lo único que querían ellos salir campeones a seguir en la liga, salió salieron segundos, quedaron eliminados, o sea, no van a participar en la liga porque también, otra cosa, pero esta liga no participa, yo no se participa plata, se participa por los, por las ubicaciones que ha tenido en el torneo, nosotros estamos clasificados el año pasado y este año igual no habíamos tenido problemas que llegamos a los cuartos al al, al top en la cual en los cuatro primeros que era para la Liga Sudamericana pero no pero no para estamos, estamos ciertos día que teníamos el cubo nuestro o sea ese cubo no se puede perder o sea ojalá siempre el equipo de, no, no terminemos menos en cuarto lugar porque después hemos salido campeones varias veces y todo, pero esos son los, los requisitos que también pide la Liga, o sea no es que decir si yo por plata voy a entrar a la Liga sino que ligeramente eh, según la ubicación que usted tiene Aquí, aquí el Liceo Curicó por ser hoy día estaría eliminado y está todo lo grande y nosotros lo, lo digo sin en adelante algunas veces los curicanos no nos pueden ver a nosotros yo he tratado por todos los medios tengo una presión una, una pedida a CORE que fue, una audiencia estoy pidiendo yo a los dos clubes porque nosotros lo interesa que también Curicó esté en la liga o sea, hoy día no se sabe si va, va claro, en otra liga menor pero si seguía Colo Colo inmediatamente podía podía, eh, por su, su ubicación, en al Curicó, y para nosotros nos interesa estar clásico, estamos estamos todos cerca, y nos ayudamos dentro de los clubes, dentro de la región, que estamos en una competencia elite. O sea, que quiere claro que nosotros, sin que ellos nos han pedido, estamos pidiendo para... Ahora la petición que estamos haciendo al CORE es para ayudar a los clubes de Curicó y de talca O sea, una enmandada deportiva que le hace, porque la verdad es que el core es de toda la región, no solamente para el club de talca ¿Sigue sí, Joao Tapia como entrenador de español? Para nosotros eh, eso está ya esto, eh, sigue, no tenemos recursos para traer un entrenador extranjero ni uno nacional porque los valores son aquí y para nosotros hizo una buena performance, salió el equipo cuarto y guste o no guste, la realidad que tenemos acá, está junto nosotros, vive acá y todo, y en realidad para nosotros dentro del desempeño directorio de historia, unanimidad, nosotros dijimos que debemos seguir. Gentil por dialogar con Señal Deportiva, ¿y algo más que pueda agregar? No más de un llamado, no más que vamos a hacer una campaña de socios, si es que llegamos a quedar a hacer una campaña de, market, de de vender algunos productos para producir, pero que se entienda de que ayudándonos todos, aquí yo Marrán, yo español que estaba a nivel nacional compitiendo, y hoy día el vacío es un referente a nivel nacional la gente talca, por los jugadores que tiene. Y, y si no, bueno, seguiremos trabajando, pero yo digo tres años castigado ya es como decir al Deportivo Nacional, no seguir participando. Gentili, buenas tardes. Ya, muchas gracias a usted. Luis Cerda Castro, presidente del Deportivo Español entregándonos la realidad del elenco del Quijote, donde es seguro que va a participar en el próximo torneo, pero todavía no están los recursos para eh, elaborar el presupuesto definitivo y, y financiarlo. Se está golpeando puertas con empresas importantes, pero eh, faltando menos de un mes para que comience la Liga Nacional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 en termocol, venta de equipos de aire, de aire acondicionado clase A, máxima eficiencia frío calor, tres años de garantía. Repuestos, garantía total. Reparación de lavadoras y refrigeradores. Llame al 223 8540, Termocol 2 Sur 1791, frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. Llame al 223 8540. 14 horas 9 minutos vamos a un alto comercial con nuestros patrocinadores y volvemos con el bloque futbolístico en señal deportiva en esta jornada de jueves. Productos Fernández, una empresa talquina que se proyecta todo Chile y el mundo, Cephinas PF, pasión por la calidad.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 Galerías Creaciones vistiendo con elegancia desde 1960 en uno sur esquina 2 Oriente. Todo Deportes, la tienda que elige el deportista, todo lo que necesita para la práctica de su disciplina deportiva favorita. Atención personalizada en horario continuado de su dueño Jaime Espinosa. Todo Deportes, 1 Sur 6 Oriente Local 13, Galería Bavaria, Fono 23, 238775. Lo bueno, bonito y barato lo encuentra en Comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes, El Mono Terminal de Buses Local 22.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 Gracias a un discutido penal convertido por Gustavo Canales en los descuentos, los azules dieron vuelta la llave frente a San Luis. Lo vencieron 3-0 y avanzaron a los cuartos de final de la Copa Chile. Amén de la clasificación, el equipo de Martín Lazarte sigue sin entusiasmar y lejos del repunte futbolístico que vienen prometiendo los jugadores y que esperan con impaciencia sus hinchas. Es una realidad. A los equipos grandes, determinados árbitros, los ayudan. Y a los equipos chicos los... Usted entiende. Porque muy discutido el penal que significó el gol de Gustavo Canales en los descuentos para el 3-0 a y la clasificación directa. De lo contrario, tendrían que haber ido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 El Ministerio de Justicia remitió esta semana un oficio al organismo persecutón persecutor de Peñalolén para que indague eventuales delitos. El Ministerio de Justicia ordenó a Jadwe devolver su sueldo y ofició a la Fiscalía para que indague otras irregularidades. Vamos viendo qué, qué indica la, la crónica. El ministro del Interior, Jorge Burgos, consultado por los dichos del presidente de la NFP, quien este martes calificó como el nuevo cometa Halley la resolución del gobierno que obligó al calerano y a su directorio a devolver su sueldo con, por contravenir la legalidad vigente, respondió, tengo mucha pega y no voy a estar preocupado de lo que diga Jadwe. Pero también el martes y antes de que Jadwe aludiera a una cortina de humo gubernamental, a las oficinas de la Fiscalía Oriente ingresaba un oficio remitido por el Ministerio de Justicia solicitando indagar la existencia de eventuales delitos en los antecedentes financieros contables entregados por la ANFP. Sí, esta semana recibió un oficio remitido que fue remitido a la Fiscalía de Peñalolén, Macul, confirmaron ayer desde el Ministerio Público, entidad que espera el arribo de los antecedentes recabados por el Ministerio de Justicia para iniciar la investigación. En el Congreso, en tanto, el subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, también respondió a Jadwe, quien sostuvo que la resolución que obligó al reembolso de las rentas era antojadiza, e irregular. El oficio a la NFP está fundado en elementos técnicos, sostuvo Suárez, y nuestras opiniones las expresamos a través de decretos y resoluciones. Responderemos de manera técnica ante un eventual recurso que interponga la ANFP. Las corporaciones y fundaciones son, por definición, personas jurídicas sin fines de lucro, y estas resoluciones se hacen en de Capitán Apaje, se hace con la NFP y con otras corporaciones, cerró. Veremos cómo se siguen desarrollando los hechos donde hay un antagonismo absoluto entre la NFP y el Ministerio de Justicia. ¿Cómo no? Si le están tocando el bolsillo a Jadwe y sus directores que en una medida que fue avalada por los clubes, a contar de este año, están recibiendo remuneraciones por dirigir el fútbol chileno y esto se contrapone a lo que determina el Ministerio de Justicia que eh, indica que están contraviniendo la legalidad vigente y que eh, habría delitos en esta materia.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 El martes se agregó Colo-Colo, que dejó en el camino a Coquimbo Unido, y ayer avanzaron tres equipos más. Universidad de Concepción, en Yumbel, empató 2-2 con O'Higgins. En Rancagua habían igualado por el mismo marcador. Fueron a los lanzamientos penales y ganó el elenco del Campanil. La Universidad de Chile, con ayuda del árbitro Carlos Ulloa, venció en tiempo reglamentario 3-0, a a san luis y clasifica directamente a cuartos de final en quillota había perdido 3 a 1 si la u ganaba por 2 a 0 tendrían que adherir a los penales avanza la u y universidad católica en san carlos de apoquindo ganó 2 a 0 a cobreloa en calama habían vencido los loínos Fueron a los lanzamientos penales y de manera vibrante Cobreloa eliminó al elenco cruzado. Seis equipos avanzan a cuartos de final de Copa Chile de la Primera División, Guachipato, Audax Italiano, Unión Española, Colo Colo, Universidad de Concepción y Universidad de Chile y dos elencos de la Primera B, Deportes Copiapó y Cobreloa. Gales Creaciones, vistiendo con elegancia desde 1960 en uno Sur, esquina 2 Oriente. Gustavo Canales abandonó la cancha con una fractura en la nariz luego de recibir un golpe cuando saltó a cabecear un balón en el área de San Luis. Hoy se le realizarán exámenes, pero desde el cuerpo médico señalaron que a priori no sería de gravedad. Mientras que el presidente de la U, Carlos Heller, presenció el encuentro desde una caseta del estadio, acompañado de los directores José Luis Navarrete y Mario Conca. Así se evitó que se repitiera el duro intercambio de palabras que tuvieron los dos primeros con un hincha azul, como ocurrió en el partido con Palestino la última fecha del torneo de apertura. Y en lo futbolístico, tendríamos que decir... En la antesala de la revancha contra San Luis por la Copa Chile en el partido de ida, los canarios ganaron 3-1 en Quillota. Algunos jugadores de la U promovieron una campaña de apoyo en las redes sociales, adelantando que revertirían la derrota de Quillota. Y lo lograron. Jugaron de regular para abajo, sin convencer ni gustar y reeditando los problemas estructurales de su juego. Los universitarios finalmente pudieron salvar el honor y avanzar a los cuartos de final de la Copa Chile, frente a uno de los cuadros más modestos de la primera división, que no por nada marcha colista del torneo de apertura, con un mísero punto de 15 disputados. Para suerte de los azules, ayer además contaron con el favor de los fallos referiles, porque el penal que cobró el juez Carlos Ulloa en el último minuto de descuento, pudo servir para empatar alguno que no pitó en el primer tiempo, porque nadie entendió muy bien qué sancionó Ulloa en esa jugada entre Venegas y Morales, que determinó el gol de la llave al ganador de la serie, y que también ayudó a disimular las miserias futbolísticas de la U que al menos tuvo fortaleza anímica para eliminar a un rival que la hizo sufrir mucho más de lo que supone la enorme diferencia de plantel que existe entre ambos fue un robo a mano armada ayer y nuevamente salta al tapete la polémica que los equipos chicos son perjudicados en cobros decisivos cuando enfrentan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 Ya volvemos después de un breve corte con un contacto telefónico, no se cambia.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 Continuamos con señal deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 9.70 de la amplitud modulada. En el próximo bloque iremos con un jugador de Rangers eh, eh, para entrevistar. Ahora vamos a analizar temas contingentes y también el bajo momento que presenta Universidad de Chile en el campeonato local. Saludamos a uno de los históricos de la U, el bombardero azul de los 80, Sandrino Castec. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Saluda S a los amigos de Talca, que, bueno, hay bastante amistades por allá. Sandrino, eh, sacándose la camiseta, eh, ¿le robaron eh, a San Luis el partido anoche o no? De todas maneras. Ya. Eh, no tengo ni una duda, es vergonzoso. Creo que el fútbol cada día va en, en lo más bajo, digamos, de este último año, porque... No metamos a lo de la selección, sino que el fútbol chileno está pasando por un nivel hace ya dos o tres años que no, no es el que teníamos, nos, nos tenían acostumbrado a ver y sobre todo lo que está pasando. No solamente, bueno, vi el partido ayer, sino que vi el de Católica también ocurre lo mismo. Entonces, eh hay dan, dan que pensar los, los señores que mandan en, en los arbitrajes y los que manejan el fútbol en este país. Usted juega en un grande como la U pero también lo hizo en equipos chicos como Audax Italiano, Cobresal y Deportes Valdivia. Eh, cuando estuvo en equipos de, de regiones, ¿es verdad que cuando enfrentan a un grande eh, los árbitros eh, eh, ayudan a esos equipos en cobros decisivos? No eh, ocurre, ocurre a nosotros, no ocurrió, pero al revés, no ocurrió la U, no ocurrió el 80 cuando barino el campeonato nosotros cuando corre penal a lota que no fue penal, pero en el caso digamos que uno que ve que jugó en equipos chicos, sí siempre se le da la, la posibilidad más grande de se le, se le ayuda un poco, pero que no le dedies ser porque yo creo que eh los arbitrajes son para hacer son como los jueces prácticamente son juez, pero que en lo que vi ayer eh, eh netamente vergonzoso, sobre todo que este televisado. Y yo jugando por Aura también tuve alguna diferencia cuando jugamos contra Católica, jugamos contra la misma UNO en un momento dado, que siempre se le, al más de él, se le se le carga la mano, pero esto que se ha visto estos últimos días, yo creo que deberá pensar y haber unos reclamos fundamentales de la gente, de los clubes que salen perjudicados. ¿Qué cobros polémicos eh, podría mencionar con respecto al partido de anoche entre la U y San Luis? Sí. En el sennador también el, el penalrenega no no es penal por new lado, entonces eh, creo que el jugador es claro que se va encima, pero no no no no es una cosa muy notoria y se dan dos muy penales seguidos dos canales casi seguidos entonces eh pero creo que eso eso fue lo más claro y yo creo que los jugadores tienen derecho a reclamar porque es un esfuerzo es un equipo chico y creo que la u no tenía ni un mérito como para él, eh, a pesar de que yo, bueno, feliz por el triunfo, pero la U lo hizo los méritos y, y eso la U tiene que replanteárselo porque ya es, tiene ese 4 o 5 fechas, no siendo la U que, aunque por ahí un técnico dijo que la U era la mejor del momento pero porque no había perdido, pero ahora ha, ha tenido partidos horriblemente malos y si lo ha ganado lo ha empatado, lo ha ganado con lo mínimo. Sandrino Kastec en señal deportiva, otrora, bombardero azul. ¿Qué cambió en la U, que se coronó campeón con este mismo entrenador, Martín Lazarte, en diciembre de la temporada pasada y la de este año, ¿por qué ha bajado tanto el, el rendimiento eh, en cuanto a resultados y también eh, funcionamiento colectivo? Bueno, usted están ahí bien presente lo que ha pasado, porque creo que el fútbol en sí ha tenido una baja, yo creo que todos los equipos, salvo la excepción de Colopolo, que han ha trabajado, me parece, bien con las canteras, yo creo que las manos van de ahí. ...la Universidad Chile no ha hecho grandes contrataciones... ...y tampoco ha sacado a jugadores de, de la cantera... ...entonces... ...y el fútbol como digo tiene una baja importante... ...todos pensamos que después de la Copa América... ...nosotros teníamos que por poco menos estar metidos... ...entre los cuatro o cinco grandes del mundo... ...pero no fue así... ...tuviste que prácticamente hicieron el de estadio... ...hicieron tiro de estadio por ahí... ...y dejamos una, una imagen de que no es tan bonito el fútbol... ...como lo ve otra gente... El fútbol de la U de ve lento, se ve mal trabajado, un Osvaldo González que no es la sombra, un Matías Rodríguez que viene sin jugar de otro equipo y viene a jugar en Ciudad de Chile, un equipo grande. Entonces, eh, yo creo que no hay mucho para que el fútbol se da cuenta de todo lo que pasa. La U ha hecho grandes contrataciones y, y eh, creo que la U está este año para para pelear un campeonato. ¿Por qué el campeonato chileno no refleja lo que muestra la selección y está desjerarquizado? Cada día va menos gente a los estadios. Eh, yo creo que hay un poco de digamos eh que no pienso que la selección esté eh, alrededor, la estoy estar jugando en Europa, están con otra otro tipo de digamos de que tienen la ansia están ganando, que triunfaron, la mayoría de los que está afuera, Y aquí creo que nos hemos quedado dormido nuevamente. Estuvimos unos años atrás con la estado campeona de la Sudamericana, una que corría los 90 minutos, que, que le hacían tres, hacía cuatro goles. Eh, no Hemos, hemos vuelto los últimos 10 o 15 años atrás y, y no así, pues si uno pues es fácil ver un partido en televisión y, y cambiar un partido argentino, los argentinos corren los 90 minutos. Pero aquí hay jugadores que físicamente no se ven aptos. Eh, mira, ayer jugando Marco Estrada, que, que venía con de bajar 10, 12 kilos, eh, jugando eh, pepe, Rubio, que ni siquiera ya sabe para la pelota, que siendo tan joven, no sé cómo lo siguen a ellos, que juegan cuatro meses en México y después vuelve y así eh, el fútbol se ha echando a perder, entonces yo creo en vez de traer gente de categoría, estamos cada vez echando a perder más lo que eh, era lo bueno que teníamos, entonces, y sobre todo que hay un problema que es básico, mí. Eh, está demasiado comercial el fútbol, en la cual hay jugadores que juegan cinco minutos en el primer equipo de Audra, de Católica, de, de Colo Colo, la U, y ya están a la venta. Entonces, vemos eh, de la opción de jugar un par de años y que después logren emigrar. Eh, y así ha pasado con varios que han emigrado y han tenido que volver porque han fracasado afuera. En otro tema, y como un conocedor del puesto, ¿por qué Humberto Suazo no ha rendido en su regreso al fútbol chileno? Bueno, que Suazo ya venía en baja, entonces... Suazo, eh, creo que dio lo que tuvo que dar en México, hizo una gran campaña en México, pero es a lo que voy yo, pues entonces venir a, a... Es como la palabra fea, pero venir chance. Chance al fútbol chileno. Eh, porque Suazo ya no es el Suazo puntante, no es el Suazo que corre, Suazo es un pasador de, de balones ahora, más que nada. Y yo creo que esa es la expectativa del jugador que viene de afuera. Eh, son muy pocos los que vienen con con la capacidad, y es un ejemplo para mí, te voy a dar uno solo, que es Mar González. Que Mar González, jugando tanto tiempo, eh, él está estaba en este momento para la selección, pero él vino a terminar jugando bien al fútbol chileno después de una lesión grave que tuvo. Sandrino, de la última década le voy a nombrar los cinco artilleros más efectivos. Y usted me indica cuál es el centro delantero ideal en, por características que le llene el gusto. Humberto Suazo, Gustavo Canales, Esteban Paredes, Carlos Muñoz y el pájaro Roberto Gutiérrez. Mira, descarto a uno porque no me gustan los jugadores que desecharon la selección por ir a jugar golf, que el caso Paredes. Eh, eh, yo creo que nos falta respeto hacia, hacia todo un país. Y en el caso de en este momento, no hay un gran centro delantero. No sé por qué Piniña viene la selección y no juega. Eh, en el caso de... Sin ser el jugador que puede ser descollante ni que sea disfrutable, creo que Canales es el que en este momento va a ser el mejor momento estos últimos años. Y le voy a nombrar cinco eh, artilleros más que destacaron en elenco de regiones. Eh, Cristian Bogado, el paraguayo, Pablo Calandria, que actualmente juega en O'Higgins, Gabriel Vargas, el arcángel del gol, que defiende a Universidad de Concepción, Manuel villalobo de Deportes Iquique, y el argentino que destacó en Antofagasta y ahora es suplente en Audax, Javier Elizondo. ¿Cuál, cuál le agrada? No, mira, yo te hablo de dos. Solamente eh, jugadores que todavía deben estar en la U, Vargas y, y el otro chico que me boraste, Creo que jugadores que son donde están hacen goles, entonces yo no sé qué pasó en la carrera de ellos que no siguieron equipos grandes, yo creo que eh, si sacas cuenta ellos por lo menos de promedio estos últimos 7 o 8 años, no, no no dejan de hacer 12 goles, entonces son jugadores que fueron importantes tanto en la U, Vargas fue importante en la U, y en la u pero yo no sé por qué no siguieron su carrera, siento que son muy superiores a los que están en los clubes grandes. ¿El Pato Rubio le gusta? No, lo que pasa es que el Pato Rubio salió de la U por algunos problemas, se vendió a México, pero después de leer tanta ver del internet no acerca todo, eh que se fue a jugar a un equipo mexicano y tuvo la mala suerte de encontrarse con uno que debe tener eh, uno de los millonarios más grandes del mundo que Ronaldinho y darle el ritmo a un jugador de ese nivel, yo creo que él, él se equivocó y eso sale, si se mete el internet veanlo las diversiones que tenían ellos entonces Pato Rubio estaba en una etapa que que nosotros pensamos que a los 24 25 años, no sé si tendrá 25 eh, era un despegue para que saliera a jugar al fútbol extranjero pero se quedó volvió a la U pero sin pena ni gloria venían dos pelotas, no sabía cómo parar un balón entonces a mí me sorprende en, en la actitud de, de un jugador que tenga todo para triunfar y no no, no lo haya hecho Y de los que juegan en el extranjero eh, y están en la selección, eh, ¿Mauricio Pinilla debe estar en La Roja? No, yo encuentro que Mauricio Pinilla, eh, no sé, pues todos querían estar, aunque no jugaran en la selección para la, la Copa América, eh, unos con, con más sorpresa que otros, unos que no quisieron ir y lo pensaron que iban a ganar la Copa América. Pero Pinilla, a mí me, por eso te vuelvo a insistir, me extraña que no juegue ni siquiera 10 minutos. Entonces, yo si soy un jugador que quiero ganarme un puesto, tendría que con el técnico decirle, ya, vos si también tengo derecho, si juego en Italia, eh, pero algo pasa ahí, y algo pasa con algunos jugadores. Entonces, eh, creo que esta selección va a tener que tener algunas variantes, está pasando lo que pasa con Vidal, eh, Vidal va a tener muchos problemas para volver a llegar a la selección, y ya lo dijeron los alemanes, que Vidal tiene que venir con con un cuidador, prácticamente una nana para que no vuelva a contar los errores que cometió eh, pero yo creo que sinceramente, si buscamos en el mundo y buscamos acá en Chile, centro delantero no tenemos y ¿Pinilla le gusta a Sandrino? Buen jugador, me encuentro buen jugador, pero ya mucho tiempo sin jugar en la selección o tú me hablas del Pinilla que está en la U, el chico no, el, el, el que... chico no ha jugado no. de Mauricio sí, Mauricio no, lo pasa es que no juega la selección, entonces no es un jugador para estar haciendo banca y no saber qué, cómo juega, porque eh, en el equipo de la Atlanta también, si tú piensas, los últimos dos años, no sé si ha marcado cinco goles, lo que pasa es que ha hecho goles muy espectaculares, entonces eso lo lo hace más notorio, pero no es un jugador que te haga, como nosotros en la época, nosotros 20 goles por temporada, entonces por eso yo encuentro que de no jugar en la selección no venía nada, estar sentado en la banca para, no sé, por darse un gusto pero yo creo que la selección todos tienen que venir a jugar. ¿Y Ángelo Enríquez? ángel Enríquez tal vez, pero también tiene la, la Lomino que Pinilla, juega muy poco, pero yo creo que esta como América puede ser para él, eh, está haciendo goles en, en el equipo que está afuera, en el Dinamo de Sagres, me parece, ¿no? Eh, pero es un jugador que tiene que demostrarse, eh, ahora todos vamos a, vamos a ver qué pasa con los otros delanteros, porque... Valdivia lo está, imagina, Valdivia no siendo delantero, lo tenía casi en punta jugando, pero también se da un equipo que, que no es muy vistoso, o sea, a jugar el remerato, pero por eso te digo, esta selección va a tener que variar en todos los aspectos, digamos, va, va a tener que contar con nueva gente. Y ahora, eh, le voy a nombrar dos monstruos en la historia del fútbol chileno, tremendos goleadores, ¿con cuál se siente más identificado? ¿Iván Zamorano o Marcelo Sala? Bueno, es que los dos fueron grandes, pero yo digamos técnicamente, bueno, no hay zurdo malo, entonces Marcelo Sala eh, pensemos, bueno, para mí hizo más corta carrera por su lesión que tuvo también a los 26 años, en la que me preocupa a mí luego de Charlarán, y entonces Marcelo Sala, después de la lesión que tuvo, nunca fue Marcelo Sala el que lo vimos en River, que lo vimos en Galacio. eh no logró ser el jugador de y realmente pensamos que podía llegar hasta una, una carrera más larga, pero Zamorano la tuvo más larga y, y también fue importante, pero por lo que no pues que dijo la luz y que porque era un jugador más más completo, Zamorano pasala que Zamorano, entonces por eso yo me quedo con, con la con lo que sea más cerosa. La carrera de Zamorano fue construida en base a mucho esfuerzo. Eso es, es, un, es un logro, yo creo que todos los jóvenes tienen que pensarlo eso. ¿eh? Yo el otro día vi la entrevista que le hicieron a, a Tevez y ahí te habla por qué los jugadores llegan a rendir de la manera que rinden y habló del caso de Cristiano Ronaldo, que era un jugador perfecto prácticamente que a las seis de la mañana está en el campo de juego, eh, no comía cosas anormales, que hacía una dieta rigurosa, y bueno, y por algo lleva la cantidad de años y lo, no, yo me... ...tengo pocos recuerdos de haberlo visto lesionado en todos los años... ...entonces eh, estas lesiones que son graves... ...y eso creo que les pasa la cuenta porque... ...el jugador tiene que estar preparado actualmente un 100% pero en la forma atlética... ...entonces eh, yo creo que esa lesión de Echel Larangui... ...no creo que logre hacer el mismo de antes... ...esperemos que ahora los médicos tan modernos que hay... ...pero son lesiones que eh, han llevado varios jugadores a no volver a jugar y nosotros lo que decíamos que hubiera un Charly como se fue de la selección siendo un gran jugador. Y en el caso que te digo, eh, Carlos Teve, Carlos Teve lo mismo, Carlos Teve dio una entrevista pero de ser un tipo pero correctísimo, él dijo yo me vine con mi familia a Argentina para disfrutar, que me dijo que fuera en Argentina y yo no necesito ganar más plata de la que tengo. Entonces estamos hablando de un tipo centrado, que todos pensamos por haber sido de, de un lugar como Fuerte Apache y va a ser un año pero, totalmente ido, pero tiene clara la película, no ha sido algunos jugadores que tienen mucho dinero acá en Chile bro. Sandrino, gentil por dialogar con Señal Deportiva y el 18 de septiembre bueno, es un día muy especial para usted un, celebra la fiesta patria y también Sandrino y también aparte de celebrar la fiestas patria se va a cumplir 35 años de ese mítico un gol bien. de chilena a Ubaldo Matildo Fillol en ese empate 2 a 2 con Argentina en Mendoza Bueno, sí, pues bonito eso, hermoso, eh, creo que todavía está en la rutina de mucha gente y bueno, yo también espero pasar una linda fiesta con mi familia ya que estoy muy lejos en este momento, estoy acá en Puerto Aysén eh, estoy con la gente acá de del fútbol de Puerto Aysén, así Aysén eh, pero ya viajo, tengo vuelo para el día el, miércoles y que voy a alcanzar a estar con mi familia en Santiago y bueno, suerte a toda la gente de Talca, a todos los amigos que hay por ahí en Talca Y espero que disfruten esta fiesta y ojalá que, bueno, no ocurran tantos accidentes y que la gente sepa con mesura lo que hace y que yo la fiesta las paso en casa, así que ojalá que todos hiciéramos lo mismo. Prefiero tener una fonda en mi casa que andar en la fonda de afuera porque son más complicadas. Así que, bueno, tal que una ciudad tan bonita eh, le sale lo mejor de la suerte y ojalá que en el fútbol también les vaya bien. ¿Está radicado en Puerto Aysén? No, eh, ¿No? estoy haciendo una clínica, una charla estamos haciendo un poco de fútbol, digamos a nivel regional, eh, estoy unos días cada mes, 20 días me voy, pero ahora ya definitivo me voy de vuelta porque tuve un problema, un recibo muy fuerte y el clima es complicado, casi que eh, viene a despedirme de la gente y a irme a estar con mi familia. Un abrazo. Ya, que esté muy bien, chao, gracias. Sandrino Castec, el otrora bombardero azul en diálogo con Señal Deportiva para analizar la contingencia y el momento actual que vive también la Universidad de Chile. y Aprovechamos de preguntarle sobre eh, varios artilleros de la última década en nuestro alicaído fútbol, que muestra una cara con la selección nacional y otra muy desjerarquizada en el torneo nacional.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 Eh, la dirigencia talquina incluso se le enviaron hasta los pasajes aéreos y, y faltó a su palabra eh, eh, destaca en la Universidad de Concepción donde es sublíder eh, en el torneo de primera división detrás de Colo Colo eh, destaca en la mitad de la cancha el pelado Alejandro Camargo que estuvo muy cerca de llegar a Rangers y habría sido un tremendo aporte y otro que habría firmado la estantería y por un tema económico no estuvo al alcance de, del presupuesto, ahora defiende al actual puntero Unión San Felipe, un zaguero central de oficio, mañoso, como Juan Grabowski. Son dos nombres que pudieron llegar y que habrían sido importantes para darle... Eh, un equilibrio a todas las líneas que se viera un equipo compensado un breve alto y ya regresamos en el último bloque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 Fins demà! hasta la Ciudad Jardín. Tuvo conversaciones con Rangers, pero no llegó a acuerdo. Campeón la temporada pasada con San Luis, en la primera B, actualmente, defiende a Everton. Felipe Salinas Gatica, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a la distancia. Felipe, eh, lo primero, ¿hubo muchas diferencias entre la oferta y la demanda que no permitieron fichar en Rangers? Sí, al final se alejó un poco... La diferencia, además de, de primar trabajar nuevamente con el mismo técnico donde tuvimos buenos resultados, el estar cerca de la casa y el interés que también que demostró Everton desde un principio, así que en esos sentidos pues fueron grandes las diferencias y más que nada por ahí pasó el tema de, de mi no llegada a Talca. ¿Por qué este arranque irregular de Everton? Eh, también nos preguntamos nosotros, yo creo que ha sido difícil encontrar una línea de juego sin hemos tenido muchas complicaciones en buscar un equipo ideal hemos, se ha variado mucho por temas de lesiones, por temas de rendimiento por temas de inesperado en este inicio de campeonato así que en ese sentido tenemos que rápidamente encontrar el rumbo, tratar de, de retomar una regularidad que nos permita eh, retomar los primeros lugares que es donde queremos estar ¿Qué se debe mejorar futbolísticamente? Defensivamente sobre todo yo creo que nos han hecho muchos goles, y eso también nos tiene muy molestos en lo personal, sobre todo a mí, porque acostumbrado a que nos hicieran pocos goles, a hacer la valla menos batida al campeonato, y hoy en día nos vemos un poco frágil, pero más que nada por por lo que te digo, por no encontrar un equipo todavía, por, no, por tener que variar cada partido, lo que es la línea defensiva, entonces eso también nos ha llevado a, al desconocimiento y, y a ser un poco irregular. quién es lo más peligroso de Rangers? es que hoy día está muy regular el campeonato entonces si bien no han hecho buenos partidos empezaron medio dubitativo eh, están en un momento complicado donde necesitan ganar entonces no podemos confiarnos de nada sabemos que tienen jugadores desequilibrantes que conocen la división y que en cualquier momento nos pueden complicar así que estamos muy atentos a lo que puedan hacer ellos pero más atentos a lo que a lo que podamos hacer nosotros a subir nuestro rendimiento individual que nos va a llevar después los colectivos ¿Quién llega más presionado? Los dos, siempre siempre jugamos, tiene la presión de donde vaya tiene que salir a ganar y nosotros del local tenemos que hacer valer nuestros términos, tenemos que ganar sí o sí porque si no se nos alejan los que van arriba de nosotros entonces y por otra parte Rangel también tiene la obligación de ganar, viene un poco complicado la tabla viene cuestionado también el trabajo del técnico, entonces es una situación complicada para ambos así que ambos tenemos la presión de salir a ganar este fin de semana. Felipe Salinas, defensa de Everton. En la tabla del año, ¿cree que aparezca un equipo que se arranque el resto como lo hizo San Luis? ¿O será una llegada muy pareja en mayo del 2016? Sí, yo creo que el campeonato que, que hicimos con San el pasado es muy atípico. Fue algo que se da pocas veces. Bueno, el puntaje lo dice todo. Y creo que este año va a estar más parejo. Yo creo que van a haber más equipos peleando en la zona alta de la tabla, yo creo que en esta fecha que viene ya se van a empezar a marcar un poco la, la diferencia de los equipos que van a estar y de los que no, y, y esperamos nosotros meternos en ese lote. Muchas gracias por dialogar con Señal Deportiva. Gracias. Felipe Salinas, defensa central de Everton, la temporada pasada, titular en el San Luis, campeón de la primera B. Históricos de Brasil están preocupados por el partido ante Chile. El Scratch debuta con La Roja en las eliminatorias el 8 de octubre en el Estadio Nacional. Tostao asegura que el cuadro de Jorge Sampaoli es el gran favorito frente al conjunto de Dunga. Según el ex arquero Emerson Leao, la verde-amarela llegará muy mal al encuentro en Santiago. Para Seti, campeón en 1994, la ausencia de Neymar pesará mucho. Pero Brasil es Brasil y veremos qué sucede en el primer partido por clasificatorias lo dejo en buena compañía siga con fantástica a través del 92.3 fm y en el 970 am por su atención gracias será esta mañana con señal deportiva un programa diferente con estilo propio 100% original buenas tardes para todos